Aguantando el calor, ¿cómo dicen? La calor. Y vaya que sí, hoy ha estado bastante complicado el día, horneamos muchísimo. ¿Estuvo intenso? Estuvo bastante intenso, la libramos, eh, pero ya estamos aquí, ¿cierto? Sí, de hecho aquí Isva le tocó una galletita casi recién salida. Sí, venía toda la galletita, ¿no, Isba? Sí, y otra al Chak. no vayan a decir que al Chak no le trajimos nada. Chakstas. <risa> Maestro, pues Dime. hoy es martes. Estamos ni casi. Te cases, ni cases embarques. Casi para finalizar agosto. Hoy es el programa número 77. Jesús del huerto. Ay, qué emoción. Números de buena suerte dirían por ahí. Y estamos a 24 de agosto del 2021. Y aquí se le llegamos al 100 para armar una rumba aquí en, en la rueda. Cartonera. Aquí abrimos espacio y nos ponemos al bailongo. Exacto. Fíjate que yo estoy contenta hoy. Quiero hacer un, un comercial antes de. El día de mañana vamos a estar como medio de comunicación en la rueda de prensa del festival Flores y Colores de México, eh, ahí en Expo Guadalajara. Entonces, estamos contentos por eso. Eh, le mandamos saludos a nuestro amigo Guillermo Rodríguez, que está todo nervioso por esa rueda de prensa, pero Gu todo va a salir bien. Guillermo, no Memo. Guillermo, no Memo. Por favor. Memo. ¿Dije Memo? No, ah, bueno. <risa> te quedé confundido de nuevo No me confunda maestro Pues y le damos la bienvenida a, a todos los, los oídos que están por ahí rondando Les mandamos saluditos anticipados y obvio pues le damos las gracias al señor Sergio Funk Por hacer que este proyecto siga vivo Así es ¿Qué más maestro? Y pues un saludo, bueno, si nos estuvieran escuchando a los nuevos alumnos de la Academia de la clase de lunes que van viendo en popa. Muy bien. Sí, están trabajando muy bien. Y este pues. Segunda clase, ya están bailando bachata en pareja. Sí, lo hacen bastante bien. Y qué, ¿qué, se, qué sabremos? ¿Como unos cinco o seis pasos? Sí, sí, sí, sí, muy bien. Es, es de sorprenderse. Cada sí. vez vamos mejorando más y hacemos muy buen equipo con todos los que van llegando. El... Y nos divertimos. Sí. Sobre todo trabajando, perfeccionando el método y el, el dominio del cuerpo con el movimiento, ¿no? Mucho, mucho. Y no, nos damos cuenta de repente que si nos preguntan cuál es la derecha, cuál es la izquierda, pues obvio sabemos cuál es, ¿verdad? Mm. O al menos eso creemos. Uh -huh. Pero ya al momento de comenzar a bailar, ayer hicimos unos ejercicios de coordinación donde tenemos que mover lados contrarios. Por ejemplo, si muevo el pie derecho, muevo la mano izquierda. Y de repente nos damos cuenta que no sabemos cuál es la derecha y no. cuál es la izquierda. Fíjate que hablando de eso, me recuerdo cuando dimos un, un curso en, en el Congreso de, de Psicólogos, que cuando le hicimos un examen, in, eh, a ver si sabían cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Algunos no sabían. <risa> bueno, la, sí, sí, pero eso me hizo, bueno, me hizo recordar también una, una anécdota que, que platica Alejandro Jodorowsky, el... Pues no sé, el cineasta, bueno, tiene varias mmm, actividades, es bueno, muy reconocido. Jordorowski es, es un cineasta, poeta, tarato, eh, taro, tarotólogo sería, uh -huh. de porque le sí. gusta el tarot, es sí. parte de sus pasiones. Chileno, que radicó mucho tiempo en México, y él, él en una, yo me recuerdo que una vez en una entrevista que le hicieron, Él, él narra cómo los, sus, sus primeros acercamientos con, con el psicoanálisis fue con, con Eric Fromm, el, el famoso sí, psicólogo. Sí. Y, y dice que él, él tuvo contacto con él porque eh, Eric Fromm lo contrata para que a sus alumnos les diera eh, talleres de, de expresión corporal, es decir, de ubicarse en tiempo y espacio. Y él decía, bueno, como un psicólogo… Va a, tratar, va a poder llegar a otra persona si él no sabe cuál es derecha y qué es izquierda. <risa> Exactamente <risa> lo que yo les cuestionaba, ¿no? Él decía a mí, no, él dice que no lo concebía. Mm. O sea, ni siquiera saben dónde están parados. <risa> Algo así. Y por eso cuando ahí trabajamos en la academia con que es un trabajo psicológico, claro, porque en primer lugar te ubica a abricar, a ubicarte en tiempo y espacio. Es que es, es muy chistoso, de repente la gente te dice, o, o hemos recibido comentarios de, o sea pero ¿por qué utilizamos una pelota en una clase de baile? ¿O por qué saltamos la cuerda? ¿O por qué hacemos ejercicios de estiramiento? O, o, o trabajamos con el hula hula. Ajá, o ¿por qué exactamente? ¿No? Mucha gente lo considera un Una pérdida de tiempo pero no se da cuenta que con eso lo que estamos recuperando es eh, la coordinación general de nuestro cuerpo, o sea nosotros caminamos por inercia porque es algo que aprendimos de pequeños, algunos lo, lo hacen bien, algunos lo hacemos mal, pero vamos por la vida caminando ¿no? pero a veces ya el brincar el, el, el saltar con ambos pies se vuelve complicado entonces dominar una pelota con ambas manos o con una mano se vuelve complicado, pero cuando tú haces este, este tipo de ejercicios y después te vas a aplicar pasos de baile, todo se vuelve más sencillo, uh -huh. ¿no? Entonces digamos que todos esos ejercicios es para que a ti y a mí no nos cueste tanto trabajo cuando enseñamos los pasos, ¿no? Es, es que es como cuando la retórica le gana al movimiento, porque Exacto. una persona puede hablar de retórica, pero si no lo aplica, pues entonces pues nada más es un puro bla bla, ¿no? Exacto. Nos ha tocado decir, ah, está fácil, sí, a ver, hazlo ya, y se, se dan cuenta que no puedes, Le digo, no, pues de lengua sí puedes. No, y la, y la cosa es... <risa> Pero no de bulto. Que de repente ha sucedido también, nos han tocado casos donde esa gente que se desespera, que dice, ay, no, es que eso para mí no, no vale la pena, deciden no hacerlo y se quedan a un lado, después se dan cuenta que el grupo que sí lo hizo, gente que quizá tenía problemas de coordinación, después de un tiempo logra pasar este proceso, terminarlo y aprende a bailar muy bien. Uh -huh. Entonces, ahí está el premio, ¿no? Sí. ¿Y de qué vamos a escuchar música el día de hoy, maestro? Pues de bachata. De bachata. A ver, cuéntanos por qué traemos este... Bueno, de bachata ya habíamos hecho un programa recién, iniciamos aquí en la radio, acerca de la historia de la bachata. Hoy, es que de hecho, es... no traemos historia de la bachata. No, hoy no, Hoy no. traemos algo especial, ¿no? Sí, pero vamos a recordar que bachata pues, es un bolerosón. Sí. O sea, viene del bolero. La única diferencia es que le pusieron el tamborcito por delante, el, el, uh -huh. la percusión, para hacerlo bailable. Pero es un bolero típico del bolero cubano, ¿no? De ahí salió. Oye, que por cierto, esperemos que nos esté escuchando nuestro querido amigo Iván uh -huh. eh, y Lupita. Saludos a los dos. Él es fiel fanático de la bachata. Hoy no le trajimos, quizá, lo más que él conoce como bachata. Pero bueno, pero le va a conocer a sus orígenes. Y aparte, le. le eh, le va a encantar, creo yo, estas mancuernas que nos encontramos, ¿no? Sí, sí, este, es, es un ritmo de las clases populares, pues, ¿no? De, de la guitarrita y la percusión y a bailar, ¿no? Y que después, como todas las manifestaciones culturales, vienen de la parte más baja del, del, del, del pueblo, de los pueblos, y después se hacen, se masifican, pues, ¿no? sí. Y como como muchos de los bailes populares, ¿no? Han comenzado siendo criticados Ninguno, por la sociedad. Sí, sí, sí, y sí. eso solamente, exacto. Eso solamente lo lo bailan los los pobretones, los que no tienen educación. Y después, boom, se vuelve va <risa> Algo así. Pero ¡ah qué rico es bailar bachatita, no? Sí, uno de los representantes, bueno, el, el que le dio gran impulso a la bachata Fue el que, vamos, el que traemos hoy, Víctor Víctor Sí que por cierto, lamentablemente es, es una víctima del, del COVID, COVID. Sí, muy triste Recién muere en el 20 sí. Víctima del COVID y, Pero aquí es, esta joyita de disco es hace un disco, ¿cómo se llama el disco? Bachata entre amigos Ah, no se te olvidó 2006 me parece que, 2006, que sí. salió el disco Sí, entonces eh, los que escuchan la bachata a lo mejor este, no tienen eh, ¿Referencia? referencia de esto y creo que les va a llamar mucho la atención, porque Víctor Víctor viene de, de la... De la corriente de lo que se le llama música de protesta de los setentas. Sí. Así fue como dice él. Sí, es cierto esto. Él nació el 11 de diciembre de 1948. O sea, sí tenía sus años. Sí, sí, claro. <risa> él nació en Santiago de los Caballeros, que es provincia de Santiago, barrio Los Pepines, en República Dominicana. Uh -huh. Yo sé de parte de su historia esto que tú estás diciendo que él eh, formó parte de la música de protesta. De hecho, mucha de la gente que ha cantado sus canciones, pues, estaba involucrada. Es que viene de, esa, de esa vena, sí. Exacto. Y lo que sé también es que él no tenía pensado ser cantante. Mm. Eh, él simplemente aprendió de muy pequeñito, tocaba guitarra. Entonces lo poco que él sabía porque él confiesa que él nunca fue un músico estudiado, él simplemente eh, fue lírico y lo poco que él aprendió dijo Con esto me sirve para escribir canciones, que era lo que a él más le llamaba la atención Juntaba a sus amigos, ahí eh, entre que platicaban, arreglaban el mundo y él tocaba sus canciones Pero eh, de repente uno de sus amigos dice, ah, es que tú debes de llevar tu música a otro nivel, yo creo que más gente debe escucharla. No, no, no, para mí es suficiente, porque yo lo, lo que le compongo a las chicas que a mí me gustan, yo se los hago saber a ellas, y ustedes aquí entre amigos. Y él insistió y le dijo, no, yo creo que no. Entonces, entre las amistades de este amigo en común, eh, estaba un productor de discos, entonces él arregla una cita a escondidas, eh, bueno, no a escondidas, sino con mentiras, lo lleva a la casa de este productor y él dice, bueno, está bien, voy a tocar, ni le va a gustar, pero bueno, está bien. Entonces él comienza a tocar y cuenta a su amigo que mientras él estaba todavía tocando, el productor ya estaba haciendo llamadas de gente importante en el medio para que fueran a la casa a escucharlo. Mm. Llegan, escuchan y casi ahí se plantea todo el proyecto. Pero hay una cosa: él les dice, no, bueno, es que yo escribo canciones. Ah, ah. Hubo una voz que le dijo: si tú no cantas tus canciones, yo no firmo. No las quiero en voz de nadie más. Entonces él dijo, mmm, bueno, está bien, me convierto en cantante y fue un exitazo. Sí, aquí ahorita que empecemos a poner las melodías, hay una variedad de músicos importantísimos. Sí, que, chiqueado que, el maestro que, el día de hoy. Que con, eh, confluyeron en, las, en la época de, de las dictaduras en América Latina, uh -huh. por eso la música de protesta. Que de hecho varios de ellos también están involucrados en eso, Exactamente. ¿no? Exactamente, de hecho él... él en el dictador en Dominicana era Rafael Leónidas Trujillo, el Chivo, pues uh -huh. él formó un grupo de protesta, parece que por lo que tengo entendido fue de los primeros que viajó a, a la isla de Cuba en la Revolución Cubana porque el, el gobierno dominicano les tenía prohibido tenía viajar. prohibido, Ajá. me parece que en los 74 Ajá. fue cuando viajó. Y, este, y de ahí se trajo ya la, pues la idea, en, en La Habana pues estaba el movimiento de la nueva trova cubana, la nueva torta cubana, como decía, como decía Jaime López. Sí. Y ellos, bueno, él trata de formar un grupo de ese tipo en, en, en Dominicana, pero él, para no llamarle la nueva torta cubana era la nueva forma, ah, canción sí. de la nueva forma. no ah, okay. Pero pues él llegó a su tierra y pues el ritmo que rifaba ahí, eran los ritmos dominicanos, como el merengue, que también le entró el merengue, porque incluso fue músico con Wilfido con Vargas, Wilfrido, sí. Ajá, con el ícono del merengue sí, dominicana, sí, sí. Y, es, y, pero, y él comenzó a darle auge a una música popular de los barrios, que es la, la bachata. Sí, la verdad que sí. Pues te parece si escuchamos sí. la, la primera, vamos a ver y seguimos platicando. ¿Con quiénes? La primera del día de hoy es con Rafael Solano, mm -hmm. repetimos, nuestro cantante homenajeado del día de hoy se llama Víctor Víctor y esta canción se llama Por Amor, yo sé que sus oídos la van a identificar, disfrútenla. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor a quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Ha que que también por amor entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas y en la fuente se ven. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor. Ik de ti en ik toda la vida mientras ik Por de soy de ti, por ik por amor, por amor. Noche cualquiera, un amante se entrega Por amor con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor soy de ti ik zeg het ik zeg het nog een keer. Ik ik zeg het nog een amor, por amor, por amor, por amor. ik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 Estamos de vuelta, maestro. Ah, ¡Qué padre! ¿Qué te roga. pareció? Por amor, sí. Identificas la canción, ¿no? ¿no? Ya la habías escuchado sí, sí. mucho antes. Fíjate que Rafael Solano tiene actualmente 90 años, 90, 90 y algo de años. Eh, bueno, no, tiene, de hecho, sí tiene... 90 Sí, porque estamos en el 2021, uh -huh. ¿verdad? Sí, de hecho acaba de cumplir 90 en el pasado abril Él es pianista, compositor Y escritor Y fue embajador dominicano Ante la UNESCO uh -huh. eh, O sea, como esas historias de, de personas importantes A veces no las sabemos uh -huh. ¿No? Y, y nos gustan las canciones Nos gusta cómo interpretan Pero no nos damos un poquito más allá ¿No? Sí Bueno, es que, es que en este disco está gente tan variada como Fito Páez. Eh, Rodrigo, o sea, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Rodrigo chivis de cariño. <risa> <risa> Pablo Milanés, Joaquín Sabina. Sabina, Sabina Víctor sí, Manuel. Sí. el catalán, Joan Manuel Serrat. Vicente Felión. Vicente Feliu, cubano. Sí. La verdad es que muchas voces que quizá no identificamos por nombre, pero hemos escuchado alguna de sus interpretaciones y muy bueno. O sea, me llamó la atención mucho de Fito Paz porque bueno, como comentario aparte, casi cada año que, o las veces que ha venido Fito Paz aquí a la ciudad de Guadalajara, hemos tenido la, la suerte de asistir ¿no? a los sí. conciertos que son muy intensos, ¿no? Y que es uno de los cantantes que yo admiro mucho porque él se sigue conservando eh, en muy buena forma física, su garganta sigue prácticamente intacta, uh -huh. eh, no sé cuántos años tiene Fito ahorita, pero eh, es de los que se conserva y no anda dando chismes de qué hablar ni nada, él es súper concentrado en su música usa unos calcetines a rayas de colores maravillosos. Y siempre frente al piano, ¿no? Eso, sí. eso se agradece. Que... Sus chinos impecables, <risa> sí. ya ahora con unas cuantas canas ahí, entre sí. el oscuro de su cabello. Pues para mí es de los íconos de la música argentina, junto con Charly García, por llamar alguno, y sí, And pero... Andrés Calamaro. Oye, pero a, ¿a quién vimos? Ay, Miguel Abuelo. Pero ¿a, a, quién, a quién fue el que vimos? ¿A, a Charlie o a, a Calamaro? Andrés Calamaro. Que está en una... Situación bastante eh, triste. Ajá. ¿Sí fue a calamaro? Sí. sí, la verdad es que hay que cuidarse, si si se si se dedican a a a, eso. a, ajá, a ese sí. mundo viven del cuerpo y de la garganta. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿quieres escuchar a Fito? No, pues eh, tú elige. Todos me gustan. Ajá. Ya, ya que lo mencionaste, vamos a escuchar una canción de Fito que a mí normalmente me hace llorar. Me gusta muchísimo, me gusta mucho lo que dicen, así que escúchenlo por favor, chicos. Eh, vamos a escuchar algo que se llama Un vestido y un amor en compañía de Fito y de Víctor. Víctor. Te vi, puntabas margaritas del mar. Yo sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró o oh, simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad vos oh, ya sabes comprender Solo un rato mamá tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi. Y yo no nadie, te vi. Ik had geen idee dat je het niet kon. dat je het niet vi, ay had geen me voy je vez en cuando Ik algún lugar, ya dat no te Ik país, geen un vestido y un amor. geen Yo simplemente te di Todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo la ciudad Vos ya sabes comprender es solo un rato no más en drie keer chorar o zal ira matarte. Te vi, te vi, te vi. En je nooit buskaba nadien. Te vi, te vi, te vi, te vi. Je nooit buskaba nadien.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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego Existe. Visítalos. ¿Qué tal esa versión, maestro? Muy buena. ¿Verdad que sí? Sí. sí. Eh, yo, la verdad es que cuando comenzamos a, a ver quién interpretaba junto con Víctor, Víctor, y no te lo imaginas, ¿no? Uh -huh. Como que dices, no, no me imagino a Fito cantando bachata, y bueno, el resultado es genial. Sí, es que, como dices tú, él se conserva como que se cuida, ¿no? Sí. A diferencia de otros, pero si lo Charlie García, y a veces hace sus. Se, se les botan las cabras, ¿no? La última <risa> vez que supe de él, se tiró como de, de. un Estaba en un hotel como desde el quinto piso, se tiró una alberca desde, O sea, ¿qué pasa? Mía. Antes no se mató el desgraciado, pero bueno, <risa> ahí sigue, ¿no? Se le botan las cabras, gacho. Ay, no, esperemos que. <risa> Incluso el que quiera buscar, ahí aparece. Hay una toma de un video. ¿En serio? Donde se, se ve a, a Charly García cayendo de costalazo en una alberca desde un quinto piso. <risa> Antes no se le fue el aire. Pues o sea, estaba en la alberca, en el, pues en el hotel, estaba. Uh -huh. En el quinto piso vio el alberque y desde allá se tiró. Entonces, pues ¿qué le pasa? Dios de mi vida, no vamos a decir más allá. Oye, a ver, eh, Fito nació en el 63. ¿Cuántos ah, años tiene? Está chamo, como cincuenta y tantos. <risa> Eso es menos y 58. Tienen. Es un imberbe. O sea, fíjate, pero hay muchos cantantes que a esa edad, no, ya están completamente deteriorados, ¿no? Uh -huh. Es una de las cosas que Víctor Víctor comenta en una entrevista, eh, donde le dicen, le, le preguntan que él realmente era muy joven, o sea, a los 20 años, él ya viajaba por toda República Dominicana, ya se escuchaba, ya le pedían autógrafos, ya la gente sabía quién era, ¿no? Entonces, normalmente, si, si tú a los 20 años recibes tanta fama, tantos aplausos, pierdes el piso, ¿no? Ajá. Es eh, no normal, pero quizá no tienes la madurez necesaria todavía para quedarte plantas en el piso y decir, no, o sea, esto... Voy a trabajar de aquí, lo voy a hacer seriamente, ¿no? Normalmente empiezan a salir con muchas chicas, mucho alcohol, mucha droga, mucha fiesta. Fíjate, de hecho, ahorita el fenómeno que está presentando, si tú no sé si has notado en estos días últimas fechas, ha estado saliendo que cantantes de rock de esa época, cuando eran jóvenes, eh, donde hay chicas que lo están demandando por acoso sexual, abuso sexual, y es precisamente eso, ¿no? Porque ellos se sienten como como que son superman, ¿no? El superego. Sí, que tienen y, derecho a todo. Y se arriman las chicas. No es una justificación ni nada de eso, ¿no? Pero ese fenómeno, o sea, existe, ¿no? No se puede negar. Sí, tristemente, pero sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dice el dicho? ¿Pasa cuando sucede? Sí, pasa cuando sucede, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, qué bueno que hay otros que sí. Y, y te comentaba, Víctor, o sea, él dice no. Yo no, dice porque... Fíjate que a él le... Inconscientemente le detenía el no ser un músico de escuela. Mm. Él comenta que en ese entonces lo único que había era bellas artes y él no tenía la capacidad económica monetaria para... Eh, ir a tomar clases ahí. Entonces, como que eso decía, no, es que si me pierdo, hay otros que saben más que yo, entonces mejor me mantengo aquí. Y sus amigos le ayudaron bastante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si no hubiera sido por el COVID, quizá estudiar Fíjate, todavía. este fenómeno ahorita con, con la masificación de los medios de comunicación, el fenómeno que está dando, como ahorita que están demandando varios eh, eh, músicos de los años 70, donde ellos convivían con las grupis Parece que hay una ley, algo así, donde no prescribe ese tipo de, oh. de leyes, pero eh, yo a veces me pongo a pensar: bueno, ¿cómo demuestras eso? O sea, dices: bueno, es que hace 30 años, o sea, no, no hay, no no hay elementos, complicado. ¿no? Pero a lo mejor, eh, pues, o sea, ahora sí que el escarnio público, sí. pero también quedan sujetos a, a que sea cierto o no, ¿no? O sea, de repente. Puede ser que una chica demande a alguien y, lo porque se le ocurrió, le cayó mal. Y... Que también ha sucedido, han sucedido en los casos. ¡Mua! Sí, claro. Sí. Ay, no, pues qué triste. Oye, pues vamos a escuchar una más, porque esto se está poniendo bueno y la verdad es que queremos alcanzar a poner todas las que trajimos, entonces uh -huh. vamos a ver si lo logramos. Uh -huh. Vamos a escuchar el número 3 de hoy, que se llama Rabo de Nube uh -huh. y está a nombre de quién. Digo, a cargo de quién. Pero de quién, a ver de Silvio, de Chivis de Chivis Rodríguez, de Silvio Rodríguez que para muchos pues es de los íconos sí, del, de la trova cubana de la torta cubana ¿no? la nueva vamos, torta cubana, vamos a escuchar eso chicos, disfrútenlo, esperemos que estén bailando bachatitas, estén preparando ya para la clase de la noche sí. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo, una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rap. se llevará lo feo y nos dejará el que kans. un hebben de tristezas, un aguacero en een que cuando escampe parezca nuestra esperanza, un We de tristezas, un aguacero en venganza. Que en wanneer het kamperen is, Con aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. O marredor de tristezas, con aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.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 Ahí está un clásico de Silvio Rodríguez un en clásico. versión bachata con Víctor, Víctor. Y fíjate que es chistoso, pero sus voces sí se acomodan a, a sí. esto del, del ritmo de la bachata, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Oye, estábamos checando fechas. Silvio tiene 74 años. Él es cantautor, guitarrista y poeta. ¿De sí, dónde? De la cubana, de la nueva torta cubana. Exacto, originario de Cuba. Sí. Qué bonito que tengan esta oportunidad de volverse a, a encontrar eh, y con un ritmo que no era el de ellos, pero sí con una persona que tenía los mismos pensamientos de ellos, ¿no? que se encontraron en la lucha. Fíjate, ese auge de la, de la nueva trova que se dio aquí en la ciudad de Guadalajara una, había un lugar que se llamaba la Peña Cucacali, uh, que tú le llamas? la Peña Coca-Cola. Coca-Cola. Ajá. Uh, Entonces ahí dice, bueno, hubo unas, unas temporadas muy largas donde estuvo Virulo. Maestro, ¿va a creer la gente que somos mayores? No, claro que no. La Peña, Coca <risa> la Peña Cucacali estaba ahí en, en el monumento de los niños héroes, uh -huh. duró mucho tiempo sí. y tuvo mucho auge durante el, el, el boom de la, de la canción que le llamaban canción de protesta. Sí. No sé por qué, bueno, pero todo coincidía con las dictaduras en en la América Latina. Sí. Y aquí no subimos una dictadura militar, pero tenemos una de la dictadura perfecta que le llamaba Mario <risa> Vargas Llosa, que pues, estaba más, más controlada, ¿no? porque como somos vecinos aquí del tío Sam, sí. pues todo tenía más control. Por cierto, buenísima película, véanla. Bueno, la de Rueda, la, la, dictad la dictadura perfecta. Ah, la, la dictadura perfecta, sí. <risa> es de un guión de un libro de, de Jorge Huarbo en Goitia. Sí, muy buena. Sí, te escucho. <risa> <risa> no, ¿qué más? Perdón, es que ellos. Estoy... Ah, no. Y, y pues fue una época, la verdad, muy padre, donde Guadalajara no era muy grande y la gente se juntaba ahí. y Después en otro lugar que se llamaba Puerta 22 que era una librería que tenía el concepto de café cantante, que estaba. Ay, no me acuerdo. Ahorita recuerdo la calle. Ahí también coincidimos. Bueno, íbamos a al sí. chisme, ¿no? Un poquito sí. Digo, a mí, a mí sí me tocó un poquito menos Pero sí conocí, sí fuimos a algún concierto Ahí estaba intentando recordar de quién Pero no, uh -huh. no recuerdo ¿Iríamos a ver a Jaime? ahí. Sí La verdad es que no recuerdo a quién Pero sí, alguna vez me, me tocó estar ahí Escuchando a alguien No era un lugar muy grande Pero era un no. lugar muy visitado, ¿no? Sí Para ir a cenar tranquilo y así como... Algo así como todavía se conserva en primero café y luego, luego existó. Sí, de hecho los viernes ahí el cuate tira su rola. Si tú quieres echarse una, pues ahí... Oye, de hecho el señor Sergio Funk tenía un cafecito algo parecido, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El Mala Sangre. Mala Sangre. Mala sangre. También... Y por iban, 8 de julio... Iban ahí de repente algunos cantantes, nos aventamos ahí, ¿no? Unas... Sí. Este, unas, algunas presentaciones. Las sesiones de ya si vino, bla, bla, etcétera, sí, etcétera. que estábamos que... recordando. Sí, sí. Recordar es vivir, sí. dicen por ahí. Oigan, por cierto, recuerden que ya pueden encontrar nuestros podcasts en varias plataformas. Uh -huh. Una de ellas es Spotify. Eh, me parece que en Google también ya estamos. <risas> ahí se, les vamos a ir compartiendo en la página. Eh, ayúdenos a compartir este proyecto. Eh, somos sociedad civil que tenemos algo que decir que traemos a amigos, a compañeros, que también tienen la, algo que decir, que estamos en pro de traer a todos los eh, pequeños empresarios, emprendedores, toda la gente que tenga un, un negocio que quiera compartir con los demás, pues nos los traemos aquí para que nos platiquen de qué se trata. Y sobre todo que no se la crean de los medios de comunicación tradicionales, de que ellos son las estrellas, estrellas de aquí. Ellos te lo venden, ¿no? Antes así era, te vendían, este es el intelectual, ¿eh? Y, tú, y la gente decía, no, es que él es un intelectual, pero ¿quién le dijo eso? Todos tenemos ah, los derecho medios a dije, los medios de comunicación decían, así ¿Ah, Y tú no lo podías criticar porque, ¿cómo te atreves a criticar a Juan Pérez? <risa> bueno, pero ahora todos tenemos derecho, ya ¿no? se masificaron los medios. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar una cancioncita más, la número 4 del día de hoy. Vamos a escuchar a uno de los favoritos del maestro, no de la bachata, pero sí de toda su música. Se llama Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, cantante y, español. Exacto, y con él vamos a escuchar su muy conocida canción que es A la sombra de un león. con su espada de madera y zapatos de payaso, a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por las cibeles quiso sacarla a bailar. Pumba. Como dos enamorados Y dormirse acurrucados A la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido a kom el corazón. Yeah. A la hora de la cena Descubrieron que faltaba El interno 16 Tarde Disfrazado de enfermero Se escapó de tiempo duelo Con su capirote de Papel Su estatua preferida, un anillo de pérdida, le robó en el corte inglés con él. En el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente, que lo vino a detener. cuando sus labios de mármol le obligaron a saltar quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba las síveles a llorar y chocó contra el banco central y chocó contra el banco central Chocó contra el banco sentará y chocó contra el, el banco sentará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 en Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Ahorita que estaba aquí con Citlali dice que no conoce mucho a Sabina, pero yo, yo le recomendaría que, escu que escuchara el disco del hombre del traje gris. Sí. Para, es un buen inicio. Es probable que te guste. Fíjate, eh, alguien que, que es todavía contemporáneo también, 72 años tiene la fecha, recién mm. cumpliditos el pasado febrero. Entonces, qué bien que se conservan así, ¿no? Y que siguen haciendo su lucha, que siguen haciendo lo que les gusta y que todo es por la voz. Fíjate cómo coinciden, estábamos hablando de, de todos estos troveros que están ahí curiosamente convergen en el disco de Víctor Víctor de todos los, los cantantes que les tocó vivir las dictaduras en América Latina y en este caso los españoles que también vienen aquí como en el caso de Sabina Víctor Manuel y Jean Manuel Serrat ellos también mm -hmm. padecían la dictadura militar de Francisco Franco el chaparrito parece que su trauma era ese por eso hizo a dictador <risa> Casi estoy seguro. Maestro, ¿qué es... tienen contra de los chaparritos? Bueno, es que ya ves que Hitler y, y Franco eran chaparritos, sí. ¿no? Entonces, como que sacaron el trauma y dices, ah, me voy a hacer dictador. <risa> Un pequeño y, conflicto. Y de hecho la, la, la única dictadura que sobrevivió al fascismo después de la caída de Mussolini y de Hitler fue la de Franco, porque Franco pues murió de viejo. sí, qué triste. Sí. Oye, vamos a, digo, hay, hay gente que quisiéramos que muriera antes de llegar a viejo y nomás no. No, no se deja. Ahí estaba Fidel también, ¿no? Uh -huh. eh, oye, que si puedes mandar saludos a Valentina, por favor, ah, que te, te esté escuchando. Un, y un abrazote grandísimo para María Valentina. Y a la mamá de María Valentina. Ah, evidentemente. Que Valentina diría, no, no, no, no está no, no. bien. No Nomás yo. Nada más a mí. Ay, caramba. Oye, pues la verdad es que a mí esto de la bachata me gusta bastante. Este disco me gustó muchísimo. Tiene muchas canciones. Ahorita te digo exactamente cuántas tiene. Pero vale la pena, vale la pena escucharlo. Así que vamos a escuchar una más. Que es de, de una canción también muy conocida por por la gente eh, la canción se llama llanto a la luna uh -huh. y está de Víctor Víctor está a un lado de José Manuel Calderón uh -huh. te va a gustar Sí.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 Sueño que pobre del pobre no puedo alcanzar, pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere. Este amor puro como es el mío, que nunca se muere, a ah, luna y luna. Dime tú si ella me quiere Chirura. Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez En die yo la quiero a ella, como tanto se quiere una sola vez. die wil je, eres como je, que de je, nos je, die je, die je, Me quiere, mi luna, como mi luna, yo no la quiero, creer, como tan solo se quiere, una, una sola vez. Ay, luna, mi luna tú que eres como ninguna, mi luna, hoe durf je naar mij te luna, A ver, maestro, ¿qué me explicabas ¿De del qué? requinto que se escucha por ahí? Pues es como los requintos de los tríos clásicos, ¿no? Como los panchos, los blablos, ¿no? Que se soltaban como chamín correa, ya ves, que soltaba <risa> con el requinto. Sí. Sí, o sea, es porque son boleros, ¿no? Sí. En la clásica, la época de los tríos que fue memorable. La diferencia es que esto lo hicieron bailable, ¿no? Bastante. Poniendo la percusión por delante y ahí está la bachata. Ay, sí, qué bonito. Oye, pues, José Manuel... Eh, es dominicano también uh -huh. y está por cumplir 81 uh -huh. o sea, fíjate que, que, yo insisto o sea, qué bonito que tengan eh, ya tanta edad, tanta historia que lo puedan seguir platicando y que puedan seguir haciendo lo que tanto les ha gustado dicen, Vivir siempre. para contarlo. exactamente sí, la verdad es que me gusta, me gusta, este disco me, me convenció y me complació uh -huh. ¿por qué bailamos bachata maestro? porque nos gusta. <risa> Digo, lo que pasa es que nosotros en la academia iniciamos con el género de bachata porque es un género más lento, sí. tiene los, más compases por minuto, entonces es más fácil comenzar a trabajar la psicomotricidad y el tiempo con los alumnos y que aprendan a escuchar. Y después nos vamos a traernos un poquito más rápidos como la salsa, o bueno, el mambo es mucho más rápido. Bastante, ya el mira, merengue. Con, eh, con el merengue. Ya como que se baile la bachata y la salsa un poquito y, y el cumbión con eso. Es lo que nos ponen en las fiestas. Sí, claro. ¿No? Oye, pues antes de que el tiempo corra más, yo quiero que escuchemos una canción más. Esta es con Víctor Manuel. Español. Ajá. Y yo sé que la conoces. Se llama Quiero abrazarte tanto. De hecho, es uno de mis cantautores favoritos. Sí. Ah, vamos a escuchar entonces. Los es españoles. Entonces, bueno. Kom met mij naar het huis. Het is een beetje verderop. We gaan naar y huis. Het is een beetje verderop. We gaan naar het huis. Het is een beetje verderop. We gaan naar het huis. Het is een beetje verderop. We Dije que te quería como a nada Dat ik En el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo En celo desde mi hogar Con En dat abierta de par En par, de par En par Que En penumbra nuestro rincón En aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia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 Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, este hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, de, con dos cubiertos. Y tu canción, y con tus flores en el arroz. sentidos voel amor que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo voel me niet continuación Y voel me niet meer. Ik voel me niet meer. Ik voel me tu meer. Ik voel me niet meer. Ik voel Tú sabes que te quiero Como añada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un roencelo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par.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 Estamos de vuelta, maestro. ¿Qué sí, tal? Mucha risa. Oye, pero algo así. Oye, pero estábamos que... Yo creo que pocas la gente que sabe que esa canción se llama Quiero abrazarte tanto. Normalmente ah. todos buscamos como la del jarrón. La del jarrón. ¿No? O sea, ah, más fácil, ¿no? <risa> o sea, ¿cómo le vamos cambiando el nombre a las canciones con lo que más se nos queda en la mente, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, ¿y cuántos años tiene Víctor Manuel? No, pues has tener como unos 20, ¿no? Sí, tú. ¿Cómo no? Eh, 74. Uh -huh. ¿Y quién decíamos que es su pareja? Ana Belén. Ana Belén, con la canción famosísima. De la, de la puerta ellos. de Alcalá ¿no? De Ahí está viendo pasar el tiempo. Como muchos otros estamos. Sí, una mañana fría llegó Carlos III. Ah, buenísimo. Eh, creo que eso no quedaría tan bien acomodado en bachata, pero nos gusta, nos gusta mucho. Oye, pues antes de, de irnos, creo que sí alcanzamos. Vamos a escuchar una más eh, que decíamos que una que quisiéramos poner, pero ya el tiempo no nos va a alcanzar, pero se las vamos a dejar de tarea. Es con Luis Díaz y la canción se llama Andresito Reina. Esa se las vamos a dejar de tarea para que la escuchen en su casa. De verdad es muy buena la canción. La que vamos a escuchar ya para regresar nada más a despedirnos se llama Créeme... Y es con Vicente Feliu Exactamente. El trabajador cubano Exacto, vamos a escucharlo, sé que les va a gustar y regresamos a despedirnos. <música> Créeme cuando te diga que el amor me espanta. Que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Als si je no me ves si no me digo nada, je si un día me pierdo Als je no regreso nunca. Créeme que me ser Als je me un als al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris. ...lo que mis manos de canciones vieden. Créeme, créeme... ...porque así soy y así no soy de nadie. te digo nada si un día me pierdo y no regreso nunca créeme que quiero ser más que en plenaza una bala al centro del combate créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones sinas Créeme, créeme Porque así soy, así no soy de nadie tal, maestro? De lujo. Créeme que el amor me da miedo. Uy, qué mello. <risa> pero caímos. Sí. Exacto, nos aguantamos el miedo y caímos. Y como dice el de la tuba, hincha pero refresca. <risa> <risa> Ay, maestro. No, güey, no vamos a regresar el sonido. <risa> Oigan, pues nada más nos queda... Agradecer a todos los que nos prestaron sus oídos sí. el día de hoy, muchísimas gracias, esperamos que junto con nosotros disfruten de este gran disco, repetimos, se llama Bachata entre Amigos y es a cargo de duetos que formó Víctor no, Víctor, que fue quien, o de los que volvieron cosa sería la bachata. O sea, ¿no? La detonaron. Exacto, así que pues Gracias por haber estado aquí Gracias maestro, Gracias. les debemos por ahí Algunas canciones, pero busquen En, en Spotify, está el disco completo Muy, muy bueno Gracias, nos gracias. escuchamos el siguiente martes sí. Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana anfibios radio